una larga de agresivos en defensa tratando de de, de, de no de, con, con muchas variantes de gol sobre todo creo que el otro día quedó demostrado que más allá de de Sánchez y Aveira que son los jugadores que por ahí venían teniendo gran protagonismo lo volvieron a tener eh, se destapa Mateo con puntos importantes y triples de, del otro Mateo que también define el juego así que creo que es un equipo muy largo y nosotros pretendemos serlo también pero bueno Eh, trataremos de que hoy saben hacerse un poco mejor. Mucha pasión se vio. Al menos eh, ustedes, lo plantearon desde el inicio del partido, en el primer cuarto ya habiendo tenido en cancha a diez jugadores, eh, también planteles que por momentos se tornan muy juveniles, muy atléticos, que intentan jugar mucho ida y vuelta. Sí, eso es habitual en nosotros hacer es algo que no no es de esta serie, sino que siempre fue así: darle darle descanso a los jugadores más importantes y también a la vez darle protagonismo a jugadores que por ahí Eh, en los papeles nadie lo tiene muy en cuenta pero que en este equipo son muy importantes obviamente que en este tipo de series eh, sobre el final hay que llega lo mejor posible los jugadores que más experiencia tienen pero pero sí es, es algo que es muy habitual en, en, en nuestro equipo que que durante el primer tiempo ya casi todos los jugadores ya han ingresado. cómo cómo te encuentra vos esta temporada del torneo federal teniendo una experiencia vasta viendo ganado títulos de la liga nacional títulos sudamericanos continentales cómo cómo te encuentra vos eh tal vez sean los últimos partidos de tu carrera cómo cómo venís planteando esta final y, y tu presente bas basquetbolístico básicamente eh no lo estoy muy contento muy contento porque me encontré con con un nuevo desafío eh, tuve tres años en firmar, muy tranquilo donde Eh, cerca de mi casa y por ahí eh, al final de mi carrera algo más, más personal que profesional pero bueno, me tocó esto este nuevo desafío con un equipo que, que venía de, de hacer una gran temporada y quedarse en la puerta del ascenso y, y si hubiera tuve algunos problemas de, durante el inicio de la temporada con alguna lesión y eso, después me fui acomodando y fui encontrando un rol importante que era lo que obviamente el técnico quería de mí y hoy me encuentro muy muy muy bien eh, bien físicamente bien con el equipo dando dando lo que yo puedo dar y bueno ojalá que, que que el partido el miércoles que no fue muy bueno para mí esté atrás y hoy pueda pueda mostrar algo más para, para sobre todo para dar una gran mano al equipo creo que necesitamos de todos y y espero que todos estemos al 100%. una vez que, que nosotros nos sintamos bien creo que podemos dar mucho más En una categoría, Ale, que tal vez son muchos chicos, donde es banco de prueba para muchos de ellos, también imagino para vos, con toda tu experiencia cuesta, tener el desafío de, de guiar a muchos de estos pibes. Sí, sí, seguramente que, que muchos se ven eh, reflejados en mí, no, no sé si como jugador, pero sí por, por, por mi trayectoria, por mi experiencia. Obviamente que jugadores de, de estas características son importantes en todo equipo, porque al ser el equipo muy joven, necesitas eh, equilibrar un poquito eso... Con, con otro tipo de, ju de jugadores que, que, que por ahí tengan experiencia sobre todo en esta instancia obviamente que durante la temporada eh, los físicos es un rol mucho más importante pero en estos momentos creo que equilibrar un poquito con con lo que son jugadores que que han vivido estas experiencias y que pueden darte una mano para ver ese plus que a lo mejor no no solamente pasa por lo técnico y físico sino pasa por otro lado y creo que nosotros estamos equilibrados tenemos jugadores que han... Sobre todo en esta categoría han logrado cosas. Y bueno, a mí me tocó jugar muchos años en otra categoría y también haber eh, pasado por instancias importantes. Así que ojalá que ojalá que salga todo bien, que mejoremos un poquito y que podamos impartar a Y en el caso de que no sea en esta, será en la otra, porque recordemos que el torneo federal tiene un sistema de definición similar al del TNA. Eh, le queda hilo en el carretel a Leburgo por una temporada más. No sé si en Regata o en algún otro lugar. Sí, sí, sí, sí. O sea, lo tengo casi masticado o sea todavía no, no lo he decidido porque esto es día a día pero me siento bien así que con, con motivación lo único que me que me traba en estos últimos años la parte personal de no separarme de mi familia que que hay que buscarle la vuelta por ese lado pero lo que es gana y físicamente estoy bien así que calculo que que sí que voy a seguir jugando mientras me dé cuero y y me siento importante no no no no es cuestión de estar por estar pero creo que hoy estoy bien y Mi familia siempre me apoyó, así que estoy muy contento. Ojalá que si, que, si no se regata ojalá puedo seguir, pero ojalá que si no se regata me toque una experiencia parecida porque la verdad que tuve un año muy bueno. Ale, muchas gracias bueno, a, a entrenar con el resto de los muchachos y nos estaremos viendo después, que sea un, un buen partido, un lindo espectáculo, en una cancha que tiene mucha historia también, eh, con un club que tiene mucha historia, con otro que también es un club añejo en la provincia de, de Entre Ríos, pero que quiere meterse definitivamente en, el, en la élite del básquetbol argentino, tuvo su chance la temporada pasada y con ustedes la tiene nuevamente regatas en esta. Así es, ojalá, ojalá, ojalá que le podamos dar esa alegría a la gente que, que está haciendo un esfuerzo muy grande porque es un club que no es de básquet y que eh... que hay mucha gente que está muy emocionada con este proyecto ojalá que que las cosas terminen saliendo bien eh, para nosotros eh, no sé si será en esta serie en la próxima pero es nuestro gran desafío es nuestro gran objetivo darle darle saldría si te a esta gente que que está trabajando para esto gracias Alejandro un abrazo Salud. bueno conversamos con Alejandro Burgos eh, uno de los históricos que tiene esta serie final del torneo federal, Alejandro que tiene títulos con Olimpia de Venado Tuerto y con Boca Juniors en la Liga Nacional, con esos dos clubes también, eh, repitió en Sudamericano de Clubes y también hizo lo propio en, en Liga Sudamericana, eh, le ha tocado transitar muchos eh, eh, distintas categorías Eh, en, el, en el básquetbol de la República Argentina y en esta oportunidad en una nueva final jugando para el club entrerriano de regata de Concepción del Uruguay que llega aquí a la final habiendo dejado en el camino a uno de los grandes equipos que propuso este torneo